Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 30 de julio del 2018. Gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en comunidades indígenas, campesinas, urbanas de nuestra América Latina. Gracias, muchas gracias. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Movimientos sociales protestaron en Ecuador para defender el proceso de integración UNASUR. En Panamá, sectores agropecuarios, campesinos y productores sacaron sus vacas, caballos y maquinaria para protestar por el aumento de las importaciones en ese país. Se denuncia maniobra en Brasil para impedir la participación de Lula en las elecciones. Vamos a iniciar nuestra emisión de Contacto Sur contándoles que diversos grupos sociales, movimientos populares realizaron un encuentro llamado Los Pueblos Somos una Sur, que reunió a movimientos sociales de varios países del continente en apoyo al organismo de integración. Este acto en respuesta al anuncio del presidente ecuatoriano Lenín Moreno de despojar a UNASUR de las instalaciones. Vamos a tener detalles con nuestra compañera Rocío Huamancón Dorpaz. Saludos América Latina y el Caribe y eh, el día sábado 28 de julio se llevó a cabo en la mitad del mundo un encuentro Los Pueblos Somos una sur que reunió a varios centenares de personas en los que participaron organizaciones sociales de varios países de América Latina y principalmente de Ecuador respaldando a a la Unión Suramericana de Naciones. Durante este día se desarrollaron una serie de debates en mesas temáticas sobre la importancia de la integración suramericana y las estrategias para su defensa. Y a horas de la tarde se realizó un encuentro cultural, una canción por la unidad de los pueblos y vigilancia por la unidad del sur. Escuchemos algunas voces que se dieron cita en este encuentro. Nosotros lo que hemos buscado es la integración de, de los de los pueblos, uh, otra forma de integración, uh, otro mundo es posible, un mundo mul multipolar, en donde nosotros podamos tener relaciones con diferentes países del mundo, no solamente, como dice la oligarquía, con Estados Unidos, nada más, y el resto era simplemente una sumatoria, por eso uh, nosotros siempre dependeremos esta forma de integración, por lo tanto, respaldamos la posición de Evo Morales que ahora está de presidente de, de la UNASUR ¿Por el proyecto de UNASUR tiene que ser defendido desde los pueblos? Primero porque la UNASUR en sí mismo en su momento óptimo de integración demostró que el beneficio va directo a los pueblos yo lo decía hace un momento las políticas comunes en salud y educación que hasta ahora está funcionando por ejemplo la agencia de salud que funciona desde Brasil eso es demostrar que funciona, ¿por qué? porque estamos promoviendo políticas a nivel de la región que puedan ser operadas en todos los países políticas por ejemplo en temas alimentarios que ahora hay un gran debate sobre el tema alimentario en América Latina son generados desde estos espacios de la integración, entonces no pueden ser vistos como algo ajeno a los pueblos son los pueblos los que le generan menos los pueblos tenemos que seguir defendiendo los procesos de integraciones alternativos porque esa ha sido la lucha que hemos tenido a través de la historia quieren volver a integrar viejos modelos los viejos modelos neoliberales que estamos acostumbrados antes desde Quito, Ecuador, les informó Rocío Guaman, Condor Paz Y atención, un diario digital brasileño reveló que el Tribunal Superior Electoral de este país prepara un golpe contra la candidatura del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien todas las encuestas colocan como seguro ganador en las próximas elecciones que se celebrarán este en este país suramericano. Hay que destacar que también se ha podido conocer que la Corte Penal Internacional de La Haya ha considerado este domingo al exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva como un preso político, al tiempo que denunció el sistema de justicia de Brasil y exigió la liberación inmediata del expresidente, argumentando que sufre una persecución política. Desde Radio Habana, Cuba, nos presentan la siguiente nota. Radio Habana, Cuba, se hizo eco este domingo de la denuncia de un diario digital brasileño que asegura que el Tribunal Superior Electoral de ese país prepara un golpe contra la candidatura del ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva, a quien todas las encuestas colocan como seguro ganador en los próximos comicios en la nación suramericana. El artículo de la página web de la emisora internacional cubana, filmado por la colega Lorena Viñas Rodríguez, toma como fuente lo publicado en el medio digital Brasil 247 en torno a las maniobras para impedir la candidatura de Lula. En Cuba el apoyo a Lula es absoluto y fue ratificado en días recientes por los más altos dirigentes cubanos. En su discurso del pasado 26 de julio en el acto por el aniversario 65, Del asalto al cuartel Moncada de Santiago de Cuba, Raúl Castro, primer secretario del Partido Comunista Cubano, reclamó la libertad de Lula da Silva y su derecho a ser candidato presidencial del Partido de los Trabajadores de Brasil. El ex presidente cubano aseguró que si mañana se celebran elecciones en Brasil, no hay duda de que Lula ganaría las elecciones en la primera vuelta, y recalcó Raúl Castro por eso está preso el compañero Lula una semana antes en la clausura del foro de Sao Paulo el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel Bermúdez denunció los intentos de inhabilitar judicialmente a Lula da Silva y Dilma Rousseff y expresó en medio de los aplausos y las aclamaciones que Lula debe ser liberado el mandatario cubano manifestó su solidaridad con el hermano pueblo brasileño que enfrenta el golpe parlamentario judicial y el desmontaje de las conquistas sociales alcanzadas con el gobierno del Partido de los Trabajadores de Brasil. La edición 24 del Foro de Sao Paulo en La Habana, al cual asistieron más de 600 delegados de 51 países indígenas, concluyó con una declaración final en la que se patentiza el pleno respaldo a Lula en su lucha por la justicia social y la democracia que ha desatado la furia de sus adversarios quienes pretenden inhabilitarlo políticamente. Para leer Contacto Sur y desde Radio Habana Cuba les habló Pedro Martínez Pírez Vamos a Panamá, allí los productores eh, agropecuarios, el sector de la agroindustria, productores han sacado sus vacas y sus caballos y su maquinaria para protestar por el aumento de las importaciones en este país. En la medida que un país compra más insumos afuera y deja de comprarle a los productores internos, esto afecta la economía internacional y las economías familiares. Vamos con un despacho que nos ha preparado nuestra gente, nuestros compañeros y compañeras de Radio Temblor Internacional. El pasado jueves 26 de julio el sector agropecuario y diferentes organizaciones de trabajadores marcharon hacia la presidencia de la república entre carteles, arengas, acompañados de vacas y caballos en acción de protesta en contra de las importaciones masivas e irresponsables en diferentes rubros que realiza el gobierno nacional, tras considerarlas desleales de mala calidad y que atentan contra la producción nacional que poco a poco está condenando a la quiebra a miles de productores agropecuarios de igual manera exigieron la eliminación de la autoridad panameña de seguridad de alimentos a UPSA Y propusieron la creación de un nuevo ente que sea manejado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que pueda controlar los productos y lugares en donde se realizan las importaciones, ya que consideran que el actual no está fungiendo su papel en garantizar que la población panameña consuma alimentos de buena calidad, libre de plagas y enfermedades. Exigieron al gobierno panameño la creación de un laboratorio de residuos tóxicos, que es el que permite a Panamá exportar carne a Estados Unidos, ya que aparte de ser inundados con importaciones, tampoco pueden exportar sus productos a otros mercados, entre estos el estadounidense. Cabe destacar que el sector agropecuario ha permanecido en absoluto abandono por todos los gobiernos de turno debido a aplicaciones de políticas neoliberales como lo son los tratados de libre comercio, generando el incremento de importaciones en el país sumado a la poca voluntad de desarrollar este sector tan importante en la economía en aras de una soberanía alimentaria. Reporte especial, soy Lilian Ruiz de Radio Temblor Internacional para leer Contacto Sur. Bueno, se han cumplido 100 días de protestas y de crisis política en Nicaragua, dejando saldos terribles de víctimas fatales, muertes y también heridos eh, y detenidos. como los movimientos eh, que se oponen al gobierno de Ortega, y en este caso los estudiantes universitarios, han recordado estos 100 días? Vamos con un despacho que nos ha preparado nuestro compañero Nelson Rodríguez. Centenares de jóvenes en su mayoría universitarios Algunos acompañados de sus familiares y amigos Realizaron un plantón artístico en Managua Para conmemorar 100 días de protesta cívica en el país El principal reclamo de los universitarios al cumplirse los 100 días Fue la demanda de justicia por los 448 asesinados en este periodo De acuerdo al reciente informe de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos Aunque el gobierno solo reconoce 58 fallecidos. Muy Nicaragua dice presente. Pese a que el presidente Daniel Ortega en dos entrevistas en medios internacionales negó todas las violaciones a los derechos humanos de las que se le señala al gobierno, los jóvenes denunciaron que luego de los asesinatos ahora existe la persecución y criminalización de los que participaron en las protestas. Los jóvenes denunciaron que la Policía Nacional les impidió realizar la protesta pacífica en la Rotonda de Rubenia, por lo que tuvieron que trasladarse a otro lugar ante la militarización de la zona. En tanto, la Policía Nacional, en conjunto con grupos civiles armados afines al gobierno, continúan investigando y deteniendo a las personas que han participado en las protestas, a quienes los acusan de diversos delitos como terrorismo, asesinatos, secuestros, daños a la propiedad pública y otros. La crisis en Nicaragua cumplió 100 días, en los cuales el gobierno dice tener controlada la situación y que el país poco a poco se está normalizando. Sin embargo, la Alianza Cívica asegura que las protestas van a continuar. Este sábado se celebra una marcha en apoyo a los obispos que han servido de mediadores en el diálogo nacional, el cual se mantiene suspendido desde el pasado 9 de julio. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por la sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler, 2020. 20, 20. Te toca y te prende.